Nehemías capítulo 7 Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de j e r u s a l é n porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, No se abran las puertas de Jerusalén Hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de j e r u s a l é n cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de las genealogías de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, n e e m í a s a s a r í a s Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsam, m i s p e r e t Bigbai, Neum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de p a a t Moab, de los hijos de j e s u a y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de s a t t u 845. Los hijos de s a c c a i 760. Los hijos de Binui, 648. los hijos de b e b a i 628. los hijos de Asgad, 2622. l o s hijos de a d o n i k a m 667. los hijos de b i g b a i 2067. l o s hijos de Adín, s e i n t o s los hijos de Ater, de Ezequías, 98. los hijos de a s u m 328. los hijos de Besai, trescientos veinticuatro. los hijos de a r i f ciento doce. los hijos de Gabaón, noventa y cinco. los varones de Belén y de n e t o f a ciento ochenta y ocho. los varones de Anatot, ciento veintiocho. los varones de Bet-Azmebet, cuarenta y dos. los varones de k i r i a t h e a r i m Cafira y b e e r o t setecientos cuarenta y tres. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de m i k m a s 122. Los varones de b e t e l y de Ai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de a r i m 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lod, Adid y Ono, setecientos veintiuno. Los hijos de s e n a a tres mil novecientos treinta. Sacerdotes, los hijos de Gedaía, de la casa de Jesuá, novecientos setenta y tres. Los hijos de i m e r mil cincuenta y dos. Los hijos de Pasur, mil doscientos cuarenta y siete. Los hijos de Harim, mil diecisiete. Levitas, los hijos de j e s u a de Cadmiel, de los hijos de Odavías, setenta y cuatro. Cantores, los hijos de Asab, ciento cuarenta y ocho. Porteros, los hijos de Sallum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de a c u b los hijos de a t i t a y los hijos de s o b a i ciento treinta y ocho. Sirvientes del templo, los hijos de Sía, los hijos de a s u f a los hijos de t a b a o t los hijos de Queros, los hijos de Siaa los hijos de Padom los hijos de Levana los hijos de Agaba los hijos de Salmai los hijos de Anán los hijos de g i d e l los hijos de g a a r los hijos de Reaía los hijos de Resim los hijos de Necoda los hijos de Gazam los hijos de Uzza los hijos de Pasea los hijos de Besai los hijos de Meunim los hijos de Nephisesim, los hijos de b a c b u k los hijos de Akufa, los hijos de a r u r los hijos de b a s l u t los hijos de m e i d a los hijos de a r s a los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de a t i f a los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de z o t a i los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de j a a l a los hijos de Darkom, los hijos de Gidel, los hijos de Sefatías, los hijos de a t i l los hijos de Pokeret, Asebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel-Mela, Tel-Arsa, Kerub. Adom e Imer. los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, y los hijos de Necoda, s e i a r e n y d e los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de c o s y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai g a l a d i t a y se llamó del nombre de Elias, Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas que eran 7.337, Y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dracmas de oro, 50 t a z o n e s y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra veinte mil dracmas de oro y dos m i libras d o s c e n t a s l i de plata. Y el resto del pueblo dio veinte mil dracmas de oro, dos m i libras l de plata y sesenta siete y vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades.